También se realizarán controles de presión arterial. Hoy se instalará en la unidad sanitaria de Córdoba en 126 entre 5 y 7. Es necesario tener en cuenta que se aplicarán vacunas de calendario para niños, jóvenes y adultos y la vacuna gripe según disponibilidad. Las vacunas COVID tendrán primera, segunda y tercera dosis libre para mayores de 5 años y la cuarta dosis será libre para mayores de 18 años siempre que hayan pasado 4 meses de la última dosis. Concejales del Frente de Todos exigen que el impuesto de plusvalía de la tierra se aplique a barrios de la ciudad. La ordenanza de plusvalía establece que todos los desarrolladores privados deben pagar al municipio al menos el 10% de las ganancias del loteo rezonificado en donde vayan a llevar adelante el proyecto. Según el mismo, la empresa pagará 63 millones en concepto de plusvalía al municipio y convenio mediante usará esos fondos para realizar una rotonda en 467 y 160 a 12 cuadras del barrio cerrado. Radio Futura habló con la concejala Paula Lamberti. ¿Cuál es el destino según la ley para estos fondos? El destino para estos fondos es eh, construir progreso en zonas postergadas, es decir, Este tributo de plusvalía, según la ley, serviría para hacer viviendas sociales, para generar cloacas, obras de infraestructura, caminos, asfaltos. Digo, este dinero destinado debiera servir para, eh, para que el progreso no sea solo en una zona, sino haya un equilibrio de progreso sirva, el dinero sirva para permitir que otras zonas de la plata también progresen. Un servicio que informa más cerca. La FULP realizó un acto por la democracia. La Federación Universitaria de La Plata realizó ayer una jornada de defensa a la democracia a poco menos de un mes del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Los estudiantes montaron un escenario frente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la calle 48 entre 6 y 7 para realizar una jornada con múltiples expresiones en defensa de la democracia. Realizaron una radio abierta, clases públicas y tocaron las bandas Tioco y Santa Juana.